15 minutos para las 3 de la tarde Seguimos en Nacional Rock Hasta las 4 acá en la hora pulenta uh -huh. y, y todavía nos estamos recuperando Del festival pulenta de la semana pasada Sí, costó mucho eh, Quedamos con los nervios un poco No sé, como se dice, eh, desenchufados ¿No? Con, con la, todos los, los, los, los sentidos sensorial, los, La sensorialidad Un poco apagada Y me parece que es lógico Sí, tres días son muchos días y uh -huh. el Matienzo es un lugar muy grande, hubo muchísima gente, sí. tocaron muchas bandas sí. y, y quedamos así como para dormir dos semanas de corrido, cosa que uno no puede hacer porque vive en una sociedad y en un mundo que no lo, que, que no lo permite, es todo culpa del capitalismo, pero aún así nos quedamos muy contentos sí. eh, porque la verdad es que, eh, a ver, varios hechos, fue el festipulenta más grande de, de, que hicimos en los seis años que sí. llevamos haciendo esto. Eh, en cuanto a la cantidad de gente que, que, sí, ¿no? que llevó, yo creo que... Rivaliza con de, cuatro pero... No, pero no, sí, sí, sí, porque entre los tres días deben haber pasado 1.500 personas por el partido superior, sí, se vendieron alrededor de 1.000 entradas y entre bandas, invitados y demás, estamos hablando de una lucha y media sí. gente, eh, también por la cantidad de bandas, sí, de 18 banda, sí. bandas y 3 19 bandas y tres solistas, contando las sorpresas Claro. Eh, Y lo bueno es que crecer no significó cambiar ni en el espíritu, no. ni, ni el estilo de hacer las cosas eh, Y creo que eso se notó, que la pasó bien todo el mundo que fue, sí. que la pasaron bien los músicos que tocaron Que el lugar también se quedó muy contento, que eso también es sí. importante eh, Una palabra aparte y un saludo a la gente del Matienzo que ha laburado sí. muy muy bien Muy contentos con sí. ellos sí sí sí Y después el resto en realidad ha sido más o menos lo de siempre Buenas bandas tocando buena música y todos pasándola muy bien Sí, eh, me gustó mucho que, como decís vos, se mantuvo el espíritu original del festival en el, en el Zaguán. No A ver, no es la primera vez que, que nos vamos al Zaguán, no. nos hemos ido un montón de veces. Varias. Aquellos que conocen la historia del festipulenta ya el, mismo, el primer año mismo cuando hicimos en el Irreal, ya nos fuimos, también sí. nos fuimos cuando tocamos en el, hicimos en el Marquí. Y también en Plasma, el Plasma. la misma bueno, fecha. el año pasado en... en... En el Matienzo es. Eh, es lindo que se mantenga el espíritu de la feria, es, ese eh, cuchicheo que ocurre en, es, en, esas, en esos pasillos entre los puestos, donde surgen proyectos de laburo, historias de amor, este, novedades. Sí. Eso me gusta mucho. Me encantó que la poesía tuviera su, su, su público propio. Eh, yo me ocupé de ir, eh, porque aparte que no me quería perder algunos, algunos, algunas lecturas. Tuvo muy bueno sí. vida. Eh, por ejemplo, la de, la de Fede Fassbender fue impresionante. Y, y muy interesante lo que hizo Javier con el tercer día conectando por Skype ¿no? todos los presentes ahí y por ejemplo conectando Brooklyn eh, con Valera Meiler o Lobos con Carlos uh -huh. Godoy eh, bueno es una experiencia que, que es distinta da una vuelta de tuerca a las lecturas y que se, se siente la, la oralidad de otra manera distinta, me, me, me gustó mucho y eh, evidentemente la poesía está muy viva y está, estuvo bueno reflejarlo ...en el Festi... Sí, ...en cuanto a las bandas... Eh, ...destacar la performance... ...de todas las bandas que tocaron por primera vez en el Festi... Sí. Eh, ...tanto... ...de las nuevas entre comillas... Eh, sí. ...las edades, panorámica... Eh, ...los subterráneos... Sí. ...y Surfing Maradona... ...las cuatro bandas dieron sí, shows tremendos... Sí. Eh, mucho. ...y que hizo que la gente fue temprano... ...valiera la pena no llegar temprano... ...porque dieron sí. grandes grandes shows... ...cuando arrancaba el festival... Y también lo que fueron las bandas consagradas, entre comillas que, sí. que vinieron por primera vez, estamos hablando de Francisco Bochatón y de Poseidótica Eh, que cada uno a su manera eh, sí. hicieron lo suyo, ¿sí? Lo de Poseidótica fue 100% profesional, sí, sí, un sí, sonido sí. absolutamente impecable. Impecable, adaptado al Matienzo, porque adaptado, ellos tocan sí. más fuerte. Suelen tocar más fuerte, lograron bajar el, el máster sin perder... Sin perder el, el, su, el, su sí. color, su volumen. Absolutamente. Se notó, eh, y bien, un, un, un set de las canciones más cortas, sí. pero igual de nutritivas, y o sea, eh, muy bien. Sí, que satisfago tanto a, a, a los... Eh, fans de sí, la banda que se acercaron sí. como a gente que quizás no los había visto nunca y sí. que se quedó diciendo, epa, mira cómo suenan estos chicos Me gustó que, que, que pegó con el Festi ¿eh? Sí, pegó, pegó y pegó ellos tan... se quedaron muy contentos Sí, también. sí, eso fue muy lindo Y por otro lado, Francisco Bochatón bueno, sí. eh, que hizo, hizo, hizo su, su show en un sentido absolutamente extra musical si se quiere, ¿sí? <risa> Más allá del repertorio que fue espectacular y que es pasó toda su carrera desde los sí. borriones hasta la actualidad él estaba como medio en una especie de fiesta de 15 eh, de la cual todo todo él era la cumpleañera, digamos, sí, estaban sí. todos mirándolo y festejándolo. festejándolo. Eh, es y, buenísimo ¿viste? Sí. cuando él te mira oh, mira a alguien y lo señala y sí, se ríe, se sí, sí. ríe. Eso a ver, es una mezcla de, de líder este, de masas, sí, una especie de, de pastor de, de pastor de evangelista claro. con héroe con indie estrella pop, sí, claro, Eh, me encantó, grandes momentos, uno fue cuando todo el mundo de, de entrada eh, cantó sin que él casi intervenga, 22, 33 sí. tema que se fue volviendo de culto, cuando en el momento en que salió, yo me acuerdo, cuando salió ese P que se llama Píntame los Labios, sí, claro. era el tema que todo el mundo bardeaba, porque era un tema es medio feo el tema, si vos lo pensás, ahora a todo el mundo le gusta, pero ese tema tiene otros ese disco tiene otros temas, Pinamar Eh, el beso de tus ojos. Tiene bueno, otros temas que son como... Vos los escuchás y a primera vista son más lindos. Este, que era el, el patito feo, terminó siendo... El hit. El, el, el, el, himno, el himno, uno de los himnos de Bochatón. Y los otros ya no los toca más. ¿eh? Y eso es una característica muy propia de Bochatón. Me encantó eso. El Mosh que se armó, que esa foto ya icónica, ¿no? Sí. Con unos asistentes que nosotros no lo conocemos, no. que estaba totalmente sí. eh, festejado. Entregado a la multitud. Entregado a la multitud. Y, y la banda que vimos que estuvo muy contenta y que muchos de ellos se quedaron para ver lo que pasaba con los faunas. Sí, estoy hablando de, de Kike Ilid, el, sí. el batero de los brujos, estoy hablando de Nelson Collingwood, eh, Collingwood el, el bajista, se quedaron a pispear qué pasaba ahí con, con todos esos coreos que venían después de ellos, ¿no? Y sí. que les parece que les gustó mucho. Así es. Y luego, bueno, eh, sacando las nuevas y sacando la, las sí. nuevas viejas, sí. en el medio están las que ya son casi parte de la familia sí. y que, que, no que a ver, no se puede agregar mucho ya sobre el perro diablo, sobre el señor Tomate. Y digamos eh, algunas líneas. La verdad que eh, quería destacar a los Reyes del Falsete, lo Yo mencionábamos al comienzo del programa. Eh, los Reyes es una banda que participaron del primer festipulenta. Sí. Eh, y en ese momento nos sorprendían porque eran. Tres dementes que aporreaban sus instrumentos, sí. dos guitarras y, y una batería. Sí. Eh, una cosa que era eh, en algún punto muy punk, más allá de que sonoramente no lo fuera. Sí, era indie punk. Parecía un, una especie de, de, de lojú lo con los dedos metidos sí. en, en, bueno, en, el, en, el en el enchufe. Un ojo indie. Con sí. el tiempo los Reyes fueron cambiando un poco ese sí. sonido, incorporaron teclados, sí. incorporaron un bajista. Eh, un bajista eh, y, y cambiaron también la forma de composición o por lo menos la dinámica. A ver, el resultado de esas composiciones Más autoral. eh Claro Y fueron más hacia la canción sí. Siempre fueron una banda de canciones Pero más hacia una canción más pop sí. Y menos eh, a un arranque A un así A no. Exactamente Eh, y el show que dieron el otro día un fue retorno. una especie de Back to the Roots sí, ¿sí? sonaba más parecidos a esos primeros reyes primer que a mí que personalmente me gustan más y es una sí. cuestión de, de opinión y no es un juicio de valor por, sobre lo que hicieron después pero sí eh, tiene que ver más con lo que a mí me gusta y fue un show en el cual si bien eh, ya en el formato establecido que tienen de, de cuarteto y con Frank en el bajo eh, el bajo hizo digamos eh, lo que hubiera ocupado siempre en, en una banda de ese lugar sí. en una banda de rock y volvieron a hacer un poco esa banda Tocaron muchos temas viejos, los temas nuevos los tocaron con un espíritu más de Who, más, sí. más punk y más incluso guitarrera. Incluso niño, los niños. Sí, eh, incluso claro. los niños. Sí. Y, y nada, la un verdad que fue un gran show y que creo que sorprendió a muchos que los habían ido a ver, incluso a ellos especialmente. Sí. Que no esperaban eh, un show tan guitarrero y eso me pone muy contento. Además tocaron después del perro, que como sí. ellos dijeron, te deja el piso caliente. y estaba eh, eh, Juanchi decía, está calentito el piso, decía, ¿no? Eh, muy, muy para destacar, hablando del perro eh, El fin de semana de, de Locuri Rock Que sí. tuvo el perro, tocando en Cosquín el sí. sábado El lunes tocando en el Festipulenta Y el medio tirándose flores con calamar Muy lindo Y digo, eh, el perro eh, Ya sabía que tenía el, el festival, el Festipulenta Y cuando lo llamó Cosquín eh, Esto voy a contar esto eh, Hablaron con la organización y le dijeron que ellos En el Cosquín podían tocar el sábado No el Porque lunes. El si el... sí, ellos les decía el cosquín, no, es el lunes, ellos eh, no, no iban, iban a venir a tocar el festipolenta igual. O sea, ese o sea, tipo po. de gestos son muy lindos y por supuesto con mucho tiempo se pudo coordinar para que estén en los dos lados como corresponde. Eh, otros casos muy destacados, los sub, eh, fue, hicieron un show muy redondo, sí. mostrando al, su, al que su no gran actualidad. Sí, es su gran actualidad, es un gran momento los sub. Eh, gustó a mucha gente que no los había visto nunca. También eh, otro caso como el de los faunos, ¿no? El de señor Tomate. Ya eh, vino Clau y me dijo, no, pero los, los tomates ya tienen que cerrar los, estos festipulenta grandes que hacen, que los cierre los, que, que uno cierre fauno, otro tomate, bueno, hay que ver. Pero les va perfecto el cierre, ¿no? Sí. A los tomates, que, que claro, hicieron un, un, un gran alboroto sí. con la gente. Después, me gustó mucho el, el, el show de Olfa también, sí, ¿sí? Con, de Como monta. cuarteto. Sí, volvieron ya. Un poco más prolijo. Meses. Igual, el, igual de potente Sí, lo que pasó fue, a ver, fue reemplazado Hernán Casiodoro Que sí. era el guitarrista fundador eh, Por eh, Cirilo Carrizo, sí. que viene de Revolutiva sí. Era sí. el violero y el cantante Revolutiva Revolutiva Revoluolfa Revol Revoluolfa, Revol sí, <risa> pero ya la banda son mitad y mitad <risa> Olfativa, como Olfativa, <risa> Olfativa de mí me dijo que era no. Y lo que pasa es que con Hernán Hernán te, funcionaba en la misma dinámica Que, que Fede y que, que Demian. Fe, sí. Y en, estaban todo el tiempo entrando y saliendo, pasando de cumplir roles rítmicos a meter fraseos. Sí. Y eso los volvió un poco más desprolijo, digamos. Sí. Era parte del encanto Era también. Era parte del encanto. Eh, sí. Cirilo cumple un rol de guitarrista rítmico, sí. de, guitarri de segunda guitarra, y le deja a Demian todo el laburo. esta división de tareas hace que la banda suene más compacta. Los ordenó un poco más. Sí. Sí. Los ordenó un poco más, bien, una... sin perder esa locura que tenían. Sí. De hecho, me pasaba esto, que Olfa sonó más fuerte que que Poseidótica, y eso de Poseidótica tenía amplificadores de, del tamaño de una heladera con freezer y Olfa tocó con los equipos, digamos, sí. comunes de, de cosas, pero lograron eso, no lograron un, un show muy poderoso y, sí. y que estuvo muy muy bien. Energético, me gustó mucho. Después, ta, eh, eh, no podemos dejar de, de hablar de Carmen San Diego, claramente. Ya, que Ya son locales. sí eh, Es una banda uruguaya que logró... Sí, sí, sí. Eh, a ver, son tan locales que vienen tocan un set de 40 minutos plagado de hits y la gente se vive pidiendo más temas. Sí. Eh, y ellos no, eligen no tocarlos solamente porque saben que, o sea, pues les gusta el jueguito de hacerse desear. Igual tocaron muchos hits. Sí, sí, sí, un... pero bueno, faltó La Piba, que es el que la todo el La Piba faltó, tenían que haberlo tocado. Todo mundo... Pero, pero tocan a propósito, todo creo que, no lo, que no, lo, no lo tocaron. Sí, sí, eh, tenían su hinchada tucumana, ¿no? Ahí adelante, sí, y hinchada hinchada uruguaya y hinchada la hinchada tucumana. Hay uruguaya. una alianza tucumán-uruguay, me parece. Es así. Después, eh, el caso de hojas Secas, un retorno, Eh, hemos logrado que, que vuelvan al Festi eh, Una banda que, que Tuvo su momento como de más efervescencia Con el segundo disco Y la vida que te embrolla, ese himno total sí. uno, de los, uno de los himnos que, que ha parido Y sí, los temas 90, nuevos, muy buenos, muy buenos. Sí. Y que me, me gustó mucho que vuelvan Fue un gran momento ese Los rusos Mostrando, o como el caso de los sub, mostrando un gran también, la actualidad cada vez. Y que hacen, qué buena dupla que hacen con el perro, ¿no? Sí. Los rusos, el perro es como ya es un clase. Era como los faunos y los reyes. Son bandas en su muy momento. diferentes, pero que muy tienen diferentes, una, una química en el escenario que pega. Van juntas, sí. están muy bien. Eh, ¿Qué más? No nos olvidemos de Yaman, sí. eh, que, que también dio un gran show, ¿no? Sí, es, totalmente. Y eh, fútbol como banda sorpresa. Me encantó. 25 minutos, ametralladores. Pero ta. ta, ta, ta, ta. <ríe> Y, qué Bueno, estamos olvidando seguramente de al alguno, ¿no? Son eh, muchísimas, pero creo que hicimos un repaso bastante, bastante espero completo. no seamos injustos con alguno, disculpen. Pero bueno, los, los acústicos. En la edad. Los acústicos fueron todos muy lindos. Eh, en su, eh, la prestancia de Antolín, sabiendo que, que está tocando temas que no eran los que, más, los que siempre tocaba. Sí, muchos temas, mucho temas viejos también. Temas tema viejos, pero él es, está muy tranquilo tocando acústico, la, la sabe jugar. Y me sorprendió el caso de El Toro Salvaje. Que se mandó una especie de, de, de performance al estilo de él. Sí. ¿eh? Y revisen ese tema. se llama Oda a la Campera de Cuero. Porque es un hit, ¿eh? Sí, es un temazo. Él la toca así nomás. Y, y es eh, pero eso, esos, esos hits, que si la toca otro, sí. es un... Bueno, es sí, un tipo que, favor, que, ¿eh? que viene de la estirpe de... Daniel Johnston. ¿qué? Daniel Johnston, Barrett, Algo de El Barrett. Príncipe de Uruguay, Tanguito de acá. Es, es, es, lo, lo, lo, lo, los Border, ¿no? Es, esa cosa sí. del el cantautor Border Eh, que él, él lo recoge muy bien sí, y, con mucha espontaneidad, y sale, alegría, un tipo que nunca le veo de mal humor no, al todo. Siempre, siempre está humor. contento. ¿eh? Bueno, y todo eso. Todo eso. Sí, una, la un, un, que... una, un gracias también a Cristian de Napoli y a, y a Simón, que estuvieron en las lecturas del, sado, del domingo. Es, bueno, y todo es. eso. Bueno, estuvo muy lindo, ojalá hagan otro pronto. Sí, sí, <risa> ojalá, ojalá. ojalá.